Hola Pablo, buen día, aquí estamos, bien. Bueno, eh, Angélica, a ver, eh, contanos, eh, vos hiciste una intervención artística en la plaza central ahí de Realicó por el motivo del Día de la Memoria, por la verdad y la justicia, y después fue destruido eso. Claro, eh, yo eh, vengo manifestándome, tratando de recordar, de... Eh, de llevar las banderas de Memoria Verdad y Justicia cada 24 de marzo, desde el lugar que me corresponde como artista, comprometida, este, desde 2010, acá en mi pueblo. Y si bien, este, eh, a ver... Eh, No sé si explicarte un poquito de cómo viene cómo sí, si sí, sí, me con... he manifestado en las calles. Contato eh, para esta fecha desde el 2010 que empecé este ahí en la eh en la ¿cómo es? Este estación del ferrocarril uh -huh. eh, empecé solita. Eh, queriendo que al día siguiente, decir, cada, cada 24 a las 0 horas, este, mm, me presentaba este, con un proyecto diferente todos los años, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, esa vez en 2010, eh, acá en La Pampa había una lista oficial, digamos, este, de desaparecidos de 48 personas. Sí. Este, y bueno, este, un poco, por supuesto, en homenaje, en memoria, eh, eh, recordando y, y, y, y, y por supuesto siempre pensando en las madres y abuelas que hacen esa lucha tan digna de, de amor este, y, y educando, porque yo creo que acá hay que educar, mucho. Falta eh, esa, esa formación, esa información que este, nunca como hoy, en, en este año, se vio tan fogoneada por distintos medios o... Bueno, la verdad que lo de, lo de este año fue muy doloroso. Eh, así fue que desde 2010, bueno, me vengo manifestando en distintas oportunidades, yo... Eh, el gobierno de turno que estuviese, ya sea en el pueblo, en Nación, lo que fuese, sí. eh, nunca pedí permiso para hacerlo, eh, nunca pensé que se puede ofender a alguien. La idea es educar y transmitir desde el arte. Y pensando que en nuestro pueblo eh, tenemos dos eh desaparecidos como es Emil Cetruco y Carlos San Giorgio sí. y a esto le sumamos este cuando yo vengo vuelvo a, a, a Realicó a vivir acá pues estuve muchos años en Córdoba eh y eh, está Un desaparecido que se llama Miguel Ángel Gallinari, que yo creo que ustedes todos lo conocen, este, que nació en General Pico, pero vivió muchos años de su infancia acá en Rialicó y fue vecino mío, Mirá. de los cuales este, tenía hermanos, eh, eh, dos hermanas y él, y bueno, acá los patios se comunicaban, no había ni alambrado, ni tapial, ni nada, este, uno pasaba por un lado y para el otro, era como que, bueno, éramos de una familia y de la otra. Este, y cuando, bueno, fue así que me enteré, porque lo, lo, lo traigo también a, a colación, porque el año pasado estuvo en Santa Rosa, Helenita, Elena Gallinari, que es la hija de Miguel Ángel, es la nieta recuperada este, eh, eh, en cautiverio, digamos, ¿no?, en, Eh, así que, nada, y este año, este, también en forma oficial, está en la lista otro este, nacido acá en Vialicó que es Escudero. Mm. Esa lista del 2010, que en un principio era de 48 personas, se acrecentó a 68 hoy. Claro. Y sigue. Entonces, este... A ver, el año pasado este, este, se hizo una movilización re linda, porque bueno, yo si bien empecé solita, año a año se iban sumando, ¿viste? y sabían que yo a las cero horas me, algo tenía preparado, y entonces este, buscaban, me encontraban, y ahí este, había muchas manos para pintar, para... Para ya, recordar, no estaba, ya no para estabas hacer. sola como en el 2010. No, nada. no, no, no, mm. no, no, mm. este, y nada, y de eso se trataba, de transmitir claro. y que se fuera, este, haciendo, porque yo les digo, como les decía a mis alumnos, ¿no? Este, o ex-alumnos que ahora se han, este, solidarizado mucho conmigo, eh, la juventud, eh, eh son el legado, viste, uh -huh. las abuelas, las madres, yo, todos nos morimos, pero este, esto tiene que continuar, esto no, no se puede olvidar, la memoria tiene que ser un ejercicio, tiene que ser un ejercicio. Este, y bueno, eh, para que se entienda, yo sé que vos estás bien enterado de todo lo que pasó, esto fue, tuvo mucha repercusión en los medios, este... Eh, Ah, o con, de, contémosle, ver... contémosle a la audiencia sí, lo que claro. pasó. ¿Eh? Ustedes hicieron la intervención artística, eh, sobre todo colocando las fotos de los desaparecidos claro, ahí en el monumento. Claro, a cuento, sí. claro, Pablo, porque eh, en es, esta vez este proyecto, este, el año pasado en la Plaza Central, lo hice siempre en distintos lugares, y el año pasado en la Plaza Central, que convoca mucho, Este, se hizo una movida re importante, tranquila, eh, eh, multitudinaria para lo que es Realicone, ¿cierto? con actos después de, eh, a la tarde, eh, si empezamos a las cero horas y, y, y seguimos todo el día. Eh, entonces este año nosotros acá en la Plaza Central, tenemos en el centro de la plaza hay un mapa de la, de la, <risa> un mapa de, de la provincia de La Pampa eh, como cantero, bien grande. Mm. No sé si me, me explico lo que quiero decir. Sí, sí. Es un, un contorno del mapa que adentro está con césped y eh, en una de las partes, digamos, al al suroeste, digamos, de, de lo que sería la provincia de La Pampa, de ese mapa, de, de, de, de, de, en, el, en el césped, en el pasto, en el, en el piso, eh, está, hay un monolito donde hay un busto de Hipólito Yrigoyen. Eh, el año pasado cuando hicimos la intervención, este, ese monolito tiene, <coughs> eh, que es parte de como el monumento, como una pared que lo rodea a, a forma como una bandera que flamea, pero a ver, es de cemento, es, sí, es una sí. curva. Sí, sí. ¿tá? Del lado de afuera del monolito, nosotros el año pasado pintamos las la franjas que, que la, porque es de manera de bandera. Claro. Entonces pintamos la bandera argentina. Eh, Le gustó... Este, eh, gustó tanto que, que quedó eh, bien, pero bien pintada Después este, eh, la bandera argentina ahí Del lado de afuera del monolito sí. ¿sí? Y adentro, del lado de adentro, era blanca Entonces el proyecto que yo me hice <ríe> eh, Porque lo trabajo con tiempo Era este, esto de que visibilizar después de dos años de, de, de, de pandemia eh, y este las imágenes el rostro de, de los desaparecidos ¿por qué? porque desde la parte plástica uno eh, en, en, en esta expresión digamos, o en esta parte eh, de de de intervención, era este, llegar a que, a que se visibilice eh, la magnitud de, de, de lo que fue en La Pampa, y que La Pampa realmente no fue una isla como muchos creen, o estuvo silenciado como que acá no pasó nada. Sí. Eh, en cada pueblito de nuestra provincia tenemos no digo en cada uno, pero que vos decís, ¿cómo? Sí, sí, más de 60 desaparecidos, Guampeanos, tenemos. 68, sí, 68 por eso. Eh, ponerle rostro a esa palabra, eh, ponerle, sí, ponerle una cara, eh, y que, que eran jóvenes, padres, madres, eh, eh, sí, sí. vecino, que, vecina, eh, nuestra. Eh, la idea fue esa de hacer pancartas, ¿viste? como carteles sí. con el rostro, eh, y del lado de atrás... Este, Eh, con escritos, eh, eh, colores celestes y blancos, los pañuelos. Este, hacer bien una instalación artística en el mapa de la provincia de La Pampa. Eh, eh, rodearla como se rodeó con una guarda de pañuelos todos este, eh, impresos con distintas consignas y los nombres de los, de los pampeanos desaparecidos. Mm. Este, eh, bueno, eh, estuvo re linda la, la actividad, y bueno, y en el mololito, que ese fue el kit de la cuestión, en la parte este, de adentro, de esa pared blanca, eh, yo realicé una pegatina, digamos, con el grudo, eh, ubicando los rostros este, de nuestros pampeanos desaparecidos, y escribí nunca más. Y a, al busto de Irigoyen le puse un cartelito con fin, con todo el cuidado para no arruinar el, el, el busto, uh -huh. este, eh, pidiendo memoria, verdad y justicia. Porque, bueno, pensando en Irigoyen, que fue nuestro primer presidente democrático, popular, eh, y también fue este derrocado golpeado, eh, sí. derrocado por un golpe militar, este eh, desde la parte visual, bueno, hay este que, que hablar, hay que expresar, es como la música, la, es decir, es como eh vos tenés que dar un mensaje, el mensaje era ese, te lo estoy tratando de explicar para el común de la gente, para tus oyentes, sí. para bueno todo lo que después aconteció. Este, y eh, también estaba pintada en el borde, que es un zócalo, que, eh, la consigna de, de este año de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Con la idea siempre es que cuando pasa el 2 de abril, porque el 2 de abril que se viene ahora, lo tomo como el broche nefasto de mm. este del último golpe militar ¿no es cierto? sí este y de, de dejar todo como estaba eh, correctamente claro. es decir, pintar sí, sí. eh limpiar acomodar porque entiendo que es un espacio público y bueno este pero la manifestación tenía que estar claro y, eh, ¿y qué, fue pasó, eh, eh, qué fue lo que pasó Angélica eh fue lo que pasó apareció una, fue... una una, una sí. sola persona fue ¿La que hizo esto? Y, mirá, a, yo te puedo decir lo, lo, lo que se, eh, parece, porque se auto... Incriminó, Incriminó. vendría a decir. Sí, sí, sí, dijo que había sido <risa> él, publicó en las redes sociales. Eh, claro, publicó él. en las redes sociales que había sido él quien había limpiado, sí. porque eso es lo terrible. Mm. Eh, fue a limpiar, nos trató de montoneros, nos trató... Sí, fue sí, un, museo, discurso, un la... discurso de odio típico eh, de, de sí, esta clase de sí. personajes. Eh, y que en realidad no fue a limpiar, porque en realidad sí. fue a destrozar, claro. sacó todo, eh, arrancó los papeles, no se limpió. Mm. Eh, ese, ese, ese vocabulario, porque eso es lo que hay que tener sí. mucho cuidado. Sí, sí. Uno que está, eh, vos que sos comunicador, mm. eh, yo que soy artista visual, es decir, so, enviamos mensajes... Mm. ¿Eh? ¿Cuál es la intención de cada uno? Sí. ¿Y esta persona, ese, ese... ¿esta persona eh, Milita en política ahí? ¿Está vinculada a algún partido no, político? No, tengo ¿No? Idea. Ah. Yo no tengo idea Yo no lo conozco claro. a mí, a ver, Mi cara es visible Vos sí, sabés sí. quién soy mm. me, me ubicás, sabés dónde vivo ¿sabés? Yo no tengo idea quién es claro. No tengo idea Y fue muy horrible mm. eh, A ver, en esto Desde el 2010 que yo me manifiesto Más de una vez Eh, ya te vuelvo a decir, yo jamás pido permiso para manifestarme artísticamente eh, por una causa que en democracia es política de Estado, a ver si nos entendemos. Sí. Es decir, llevar las banderas de memoria, verdad y justicia, saber que eh, hubo un terrorismo de Estado, que desaparecieron personas que torturaron, que violaron, que mataron... Que que este secuestraron a los nietos, que nos faltan más de 300 nietos, que que fue algo ya este eh eh pensado, fue todo organizado este para erradicar generaciones enteras. Eh, bueno, ¿viste? Eh parece que eh, más de una vez Cuando yo me manifestaba, me pedían el documento, la policía ah. me ha pedido cantidad de veces el documento, han hablado por teléfono, eh, no sé con quién, como diciendo le damos permiso, no le damos permiso, mm. este, y sí, yo lo he pasado todo eso, pero como esta vez, creyendo que tranquila, manifestándome, y lo que desató el odio, la la agresión hacia mi persona y hacia la manifestación en sí o el, eh, fue muy fuerte, muy duro, y más en un pueblito como es realicó. Claro. Este, Entonces, esto confunde, ¿viste? Eh, yo creo que tiene que ver mucho con el fogoneo de ciertos medios sí. de comunicación que desinforman inoculan odio, este, muchas personas que no leen, que no investigan, eh, porque las generaciones vienen y vienen y vienen. Me, me, me explico, es sí. decir, eh, eh, uno no, no hay que creer que porque, ah, yo sé tal o cual cosa, o yo leí, o pa, pa, pa, bueno, listo, ya está, es parte de la historia alguno. Eh, si vos no ejercitás esto y si se, dejás que se implante otra historia u otra cosa, Eh, los jóvenes o personas que, que, que no leen, que no se informan, que creen informarse o educarse a través de la televisión o de algunos medios que lo único que destilan es odio y se confunden, mm. porque la, no saben, desconocen. Entonces, bueno, hay que, hay que leer, hay que investigar, hay que utilizar la, los medios de... Que tenemos, eh, y la nueva tecnología que los chicos este, manejan también, para para utilizarla correctamente, ¿no? Claro. Bien, Angélica, así como decís vos que eh, apareció este personaje, eh, del otro lado somos más de eh, lo que te bancamos, eh, te mandamos un abrazo grande, y bueno, continúa con esta tarea eh, que ya iniciaste en el 2010, Por eh, no la abandones eh, que, La verdad que sí, este, hay mucha, mucha gente, como se ve este puñado de odio y, agresión sí. y de agresión y este también está, eh, está toda esta otra gente que me abrazó y me abraza y, y, y apoya y, y nada y están de acuerdo Bien. porque quiero que quede claro que esto eh vuelvo insisto yo tuve que hacer un comunicado porque de un partido político también salieron a repudiar el vandalismo según ellos de mí de haber este hecho eso en el molo, en el monumento sí. de Irigoyen. No se entendió, lamentablemente, o se tragiversó el mensaje plástico o de obra o de instalación que quise dar. Mm. Es la primera vez que tuve tantas agresiones y que eh, entonces yo tuve que sacar un comunicado explicando y diciendo que después del 2 de abril se iba a, a, a quedar todo como estaba, claro. pero no llegó. Bien, Angélica, eh, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y te mandamos un abrazo grande acá desde no, Santa Rosa. La agradecida ¿Sí? soy yo y a seguir comunicando correctamente. Bien, eh, que tengas buen día. Gracias, un abrazo.